Sí, fue un partido realmente muy muy duro, un partido que se definió en el último segundo cuando hizo sí. su partido es Bueno, creo que lo cerramos muy bien porque metió un triple Funi, un triple Fotis y un triple el final. Y lo pudimos cerrar bien, pero bueno, estaba para cualquiera de los dos y cayó para el lado nuestro. 84-78 faltando un minuto. Bueno, por eso te digo, nosotros hicimos nueve puntos, eh, le hicimos nueve puntos en esa, en esa carrera. Pero bueno, esos partidos eh, tienen que ver mucho el factor psicológico, tiene que ver mucho la actitud que tienen los jugadores, y los jugadores han, son profesionales lo, o estamos tratando de salir del pozo a donde estamos con un profesionalismo, con un trabajo grande. Y bueno, y se nos dio en esta vez. busca tienen problemas en los tercer cuartos, puede ser? Eh, todo el entretiempo hablando de que nuestro tercer cuarto son los más flojos, que tenemos que entrar, que tenemos que tener el el control del tiempo el volumen de juego pasarnos la pelota porque todos los terceros cuartos nuestros son graves o sea de estar ganándolo terminamos abajo terminamos abajo y mal terminamos sí. abajo dominado nos tomaron rebotes y bueno sin llegar a los eh, 10 puntos a ver. exacto entonces es un tema que capaz que bueno que eh, lo podemos resolver con la llegada de otro extranjero, con el, la llegada del extranjero. Y justo estamos hablando de eso. ¿Qué crees que le puede aportar el nuevo extranjero a Boca? Primero tiene una experiencia en EVE importante, una experiencia en la selección de Panamá importante eh, y ha sido un jugador eh, en su selección eh, goleadora. Eh, así que bueno, esperemos que nos dé el gol las veces de afuera que no tenemos, mide 2-1 y que pueda jugar de tres posibilidad de hacer otro cambio más aunque todavía falta eh, bueno vamos a ver cómo cómo se da la situación